Tremenda sorpresa en la línea telefónica, se viene una maravillosa actividad llena de tradiciones en la linda, maravillosa y hermosa comuna de Casablanca. Es por ello que vamos a conversar a esta hora de la tarde con su alcalde Rodrigo Martínez Roca. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto saludarlo aquí desde el valle más lindo de Chile. Así es, y Hasta el de los grandes notistas. Y el de los mejores vinos también, por lo que me han contado me imagino, nos falta el gallo que le ha hablado aún al oído oiga alcalde estamos felices porque se nos viene un nuevo encuentro internacional de payadones eh, en su edición eh, 2026, la 32ª versión ya no hacía 32 años celebrando esta esta fiesta, esta tradición eh, que no hay que tomarla de manera liviana ¿eh? esto, esto sí es cultura esto sí es mantener nuestras costumbres Eh, y estamos muy felices de hacer una, una actividad 100% gratuita en la Plaza de Casablanca este viernes, sábado y domingo con parrandas, con ocho países que nos están acompañando, con distintos instrumentos, eh, con unos artistas maravillosos, con buena gastronomía, eh, con eh, buena artesanía en nuestra plaza y un lugar muy seguro y muy tranquilo. Esta es una fiesta para que la familia venga para que vengan los padres, los niños, y pasen un día maravilloso, entretenido, en una comuna que es tranquila, que es bonita, que es tradicional y que es de cambio. Lo decía usted, alcalde, 13, 14 y 15 de febrero, viernes, sábado eh, y domingo. El viernes eh, tengo entendido que comienza en la tardecita y ya sábado y domingo desde el mediodía, ¿no? Así es, el, el viernes comienza en la tarde y el día sábado y domingo tienen actividades más o menos desde las 12 en adelante, a donde pueden comerciar a donde pueden gozar la tranquilidad de lo que es un, un pueblo a la antigua sí, pues, un lugar sí. en que en que somos familias que somos kilos en que en que aprovechen aprovechen que quieran lugares así tan cerca de santiago viene 13 de febrero 7 de la tarde Sábado 14, domingo 15 de febrero, desde las 12 horas destacamos por supuesto la misa Canto a lo Divino ahí en la parroquia de Casablanca a las 12 y media de el, del día. Eh, son cerca de 31 eh, payadores eh, alcaldes vienen de distintos países, ¿no? Porque no solo participa sí, tenemos Chile. Tenemos payadores de México, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Panamá, de Puerto Rico y de Cuba. Y de Cuba, mi hermano. Qué raro ver payar a un cubano. Eh, ¿y qué... No, si los cubanos los traemos todos los años. El problema es que estábamos buscando benzina para traerlo. <risa> <risa> <risa> <risa> ya. <risa> Bien, alcalde. Oiga, eh, y tenemos novedades, ¿o no? ¿Qué, ¿Qué es lo nuevo que traerá esta 32ª versión de el encuentro de payadores sí. en Casa Blanca, alcalde? ¿Hay novedades, o no? Hay novedades porque hay artistas nuevos. Eh, y tenemos un grupo de mexicanos Eh, que se llaman, que hacen un, un folclor que viene de un sector que se llama los huastecas Ajá. Y, y ellos son tres que funcionan y hay uno que va eh, haciendo las la, la poesías las payas y los otros lo van acompañando con instrumentos con, con violín y con un guitarrón chiquitito que tiene eh, oiga, lo más entretenido que hay y bueno, como siempre nos van a acompañar los los colombianos que son pura viveza puro pura alegría van a estar los cubanos que son un tremendo equipo, está Puerto Rico Puerto Rico tiene una riqueza en sus instrumentos, en sus cosas van a haber argentinos, vamos a tener bueno, varios payadores chilenos también, así que mire vengan, no se lo pierdan y pásenlo bien 13, 14 y 15 de febrero en la Plaza de Armas de Casablanca, Payadores Casablanca 2026 donde el verso se hace fiesta, no solo hay PAI, alcalde, porque también habrá otro tipo de presentaciones, varias actividades. Por supuesto, grupos folclóricos y distintas actividades ahí que van a estar entreteniendo a la gente. Y mire, eh, este, este, tiene una gran gracia, este es un encuentro que no funcionamos ni con productora ni con platas de afuera, sino que son recursos destinados por el municipio de Casablanca y funcionarios municipales que son capaces de hacer este tremendo espectáculo. Y es algo, y, y voy a aprovechar eh, eh, sus parlantes para decirlo, es algo que es de verdad, de verdad cultura. Sí, pero... Hemos visto hoy día cosas bien especiales con un manoseo lo que es la cultura, así que aquí y sí que puedan venir a verlo, hay que mantener nuestras tradiciones, hay que mantener nuestras costumbres, y esta es una forma de ir sembrando el folclor, la cultura en nuestro país y en Latinoamérica. Y usted, usted ha sido fundamental además en este proceso alcalde de, por todos los años además que ha estado en, en, en Casablanca prevaleciendo lógicamente y resguardando las costumbres de nuestro país. Pues. Sí, pues y hay que hay que ser buen sembrador en la vida hoy. Sí, pues. Porque después de sembrar cosecha. Así es. Y yo creo que cosechar cultura en nuestro país es súper importante y es una pega que no estamos haciendo no solamente a nivel local, nacional sino que también internacional, internacional, que son todos los países de habla latina de América que tienen, a través de distintos ritmos, a través de distintos instrumentos, tienen esto que es tan lindo y que es el verso a lo humano y a lo divino. Trigésima segunda versión del Encuentro Internacional de Payadores-Casablanca 2026. Desde este día viernes 13 de febrero, 7 de la tarde, la cita es en la Plaza de Armas de Casablanca, habrá además también diversos grupos folclóricos artesanía, más de 52 puestos sándwich, mechada, eh, arrollado humita, variedad de empanada, costillar asado, choripán, linda fiesta familiar durante todo el día, además también con tejidos, recuerdos del evento eh, y entre otros, oiga alcalde, me quedo dando vuelta una cosita, ¿en qué consisten las parrandas de los payadores? Las parrandas de los payadores son eh, que van saliendo en distintos ritmos y van eh, haciendo eh, Eh, actividades no en el escenario, sino que en distintas partes vamos a tener actividades en Lagunillas, en el Carpintero y en la calle Chacabuco Casablanca. Eh desde hoy tengo entendido, ¿no? Sí, hoy hoy hay dos dos parrandas hoy, también. Hoy, sí. sí hoy parten. Sí, sí, sí, efectivamente hoy hay dos parrandas de manera simultánea, una en calle Chacabuco desde las 6:00 de Chacaloco, la tarde, otra en nuestro lindo pueblo Lagunilla y otro en el pueblo eh, del Carpintero. Sí, y este sábado 14 también desde las 11 de la mañana en los locales comerciales ahí del santuario de Lo Vásquez de, de toda Lobasque. Claro, bien Lo Vásquez. Sí. De todas maneras toda esta información está en las redes sociales del de municipio, Municipalidad de Casablanca que tiene una cartelera de actividades eh rebuenas para este este verano 2000 eh, 2026. Eh, ¿Ya fue la fiesta costumbrista de Quintay, Tunquén, El Batro? ¿O, o viene luego un alcalde? Sí, ya, ya, la de Quintay fue, ya la tuvimos. Eh, pero ahora viene otra, el 21. Ya, viene sí, la fiesta esa. De lo, lo, sí. lo que habíamos hecho era caleta y vino. Claro. Y ahora tenemos la fiesta costumbrista de Quintay, el sí. día 21. Sí, yo me acuerdo que fui el año pasado y estuvo espectacular. Así que este año no me la pierdo de nuevo ahí en la plaza de Quintay. Son, son diversas las actividades para... Eh, para atraer a turistas y eso de por sí alcalde fomenta además también eh, la ayuda económica a emprendedores, emprendedoras, comerciantes gente que vive además también este rubro en Casablanca pues. eh, se Hace todo el movimiento eso Así es pues, bueno alcalde queremos darle las la gracias por haber conversado con la Radio Carnaval extendemos la invitación a quienes nos escuchan en gran parte de la región de Valparaíso para eh, visitar Casablanca para ser parte de este fin de semana entonces de la 32ª versión del encuentro Internacional de Payadores, Casablanca 2026, el alcalde de Casablanca Rodrigo Martínez, gracias alcalde que esté muy bien, buenas tardes Gracias a usted, un abrazo y cariño a todos Listo, que le vaya muy bien pues, gracias, hasta luego Hasta luego Ahí gracias. estaba señoras y señores Don Rodrigo Martínez El alcalde de Casablanca El mismísimo alcalde de Casablanca El dueño de casa Invitándonos a esta Maravillosa actividad Cultural que se va a desarrollar entonces este fin de semana, viernes, sábado y domingo, el viernes 13 de febrero desde las 7 de la tarde, el sábado 14 y domingo 15 de febrero desde las 12 horas en la Plaza de Armas de Casa Blanca. Le faltó un Uyuy a Vazcalde. ¡Uy, uy! Tendría que haberse mandado un gritito a al Vazcalde.